19 de abril de 2000, Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, Estados Unidos. Nos encontramos en el segundo aeropuerto más transitado del planeta. Solo le supera el Kennedy de Nueva York. Todas las jornadas, cada uno de los controladores de vuelo guía el aterrizaje y despegue de cientos de aviones. Pero lo que aquel día le tocó vivir a uno de sus operarios fue algo de lo más extraño. Dirigía el despegue de un avión comercial. Justo cuando éste alzaba el vuelo, a 20 millas de la cabecera de pista apareció algo realmente extraño. ...las pantallas captaban un eco no identificado... ...se encontraba en la ruta que habría de cubrir aquel avión... ...pero se encontraba estático, quieto... ...como esperando la llegada del avión que acababa de despegar... ...en apenas unos minutos el vuelo debía pasar por ahí... ...lo inquietante es que nadie distinguía nada en aquel sector... Algo invisible esperaba el avión. Es por ello que pese a lo surrealista de la situación, el controlador solicitó al piloto que se desviara de la ruta. En cuanto cambió de dirección, el eco no identificado desapareció de las pantallas. De inmediato, se elaboró un registro de la anomalía. La investigación del caso pasaría a manos de la Administración Federal de Aviación. Aquella incidencia aérea requería de una inmediata explicación. Las primeras pesquisas corrieron a cargo de los ingenieros del aeropuerto. Tuvieron que examinar a fondo los radares en previsión de que hubieran fallado y notificado la existencia de un vuelo inexistente. Si la situación se repetía, la vida de cientos de personas podría correr riesgo. Pero tras el primer incidente, los expertos dictaminaron que no existía ninguna avería. En resumen, la principal institución aérea de los Estados Unidos admitía que un ovni invisible se había situado muy cerca de un avión en vuelo, obligándolo a rectificar su ruta. Sin embargo, a los pocos días el suceso volvió a repetirse. Nuevamente se solicitó oficialmente la participación de los técnicos especializados. Fue en balde. No se encontró explicación alguna para el segundo de los eventos, pero lo más grave es que una y otra vez, día tras día, volvería a ocurrir lo mismo. De este modo, entre abril y junio hasta un total de 16 ecos no identificados fueron registrados por los controladores de radar del Aeropuerto Internacional de Chicago. Tony Milanaro, portavoz de la Administración Federal de Aviación, se vio en la obligación de comparecer ante los medios y confirmar la realidad de los 16 incidentes aéreos. Según explicaría el expediente efectuado por los ingenieros, explicaba cómo en todas aquellas ocasiones un objeto esperó la llegada de los aviones en la atmósfera desapareciendo solo cuando los vuelos cambiaban de ruta. Aquello, aparentemente, manifestaba un comportamiento inteligente. Así lo aseguraba la información oficial. En la semana siguiente siguieron repitiéndose los episodios. Algunas fuentes no reconocidas oficialmente hablan de hasta 100 detecciones en radar. En el informe del caso se insistía en que cada uno de los episodios respondía a un patrón común. Por segunda vez el gobierno se veía en la obligación de reiterar las primeras conclusiones ofrecidas. No existían explicaciones para tales eventos. ...según se deducía de la investigación oficial... ...se daba en estos casos una circunstancia más que interesante... ...y es que los radares de aquel aeropuerto son de tipo secundario... ...es decir, que a diferencia de los radares primarios... ...no detectan todo lo que se encuentra en el espacio... ...se trata de un tipo de radares que filtran la información... ...de este modo en las pantallas de los controladores... solo aparecían datos relativos a artefactos... ...que emiten una señal codificada... ...que ofrece los parámetros de posición y velocidad... ...es decir... Según el informe oficial, aquellos radares solo captaron ecos pertenecientes a artefactos tecnológicos que presentan voluntad e intencionalidad de ser detectados, o lo que es lo mismo aquellos no identificados e invisibles parecían estar operados de forma inteligente. Años después de aquellos eventos, nadie todavía tiene explicación para lo ocurrido.